Y declaración política, ¿no? Eh, la verdad que sacar fondos para de, de educación y de niñez para, para, para transferirla a la deuda externa o a, o a seguridad verdaderamente habla de, de una manera de entender de la economía y la, la política. Y en ese sentido no hace más que reafirmar lo que nosotros venimos sosteniendo desde el caso Mio Macri, que es que está viendo la sub-ejecución de las partidas de educación y un aumento del pago de intereses de la deuda. Vamos a volver a la ecuación de los años 90 en la Argentina, donde se pagaba más de intereses de la deuda que el presupuesto educativo. Y la verdad que es terrible de cara a un Hoy en la semana del maestro, porque además la verdad que ni siquiera tienen la oportunidad, ¿no? Lo hacen a un día del día del maestro y, y a, una, a una semana de tratamiento del presupuesto educativo, habiendo ejecutado durante dos años el presupuesto que va...